Solo los últimos... Hola, pues esta mañana es sábado en el programa de la Voz de África, Radio Voz de África, desde aquí, desde Agora Sol Radio y para la gente que nos escucha en Barcelona en Radio Contrabanda la gente que nos escucha en Bilbao en Radio Tastas y la gente que nos escucha en Londres en Voice of Africa Radio eh, saludamos a Mane Cisneros que es la directora del Festival de Cine Africano eh, de Córdoba antes en, en en otra en otra provincia y ahora que se hace en Córdoba pero es uno de los festivales de cine más de cine africano más importantes de aquí de España buenos días Mane Hola buenos días qué tal oh, eh, pues nada decirte que te saludamos por, pues, básicamente porque Queremos saludarte y segundo por felicitarte porque lleva ya nueve ediciones del Festival de Cine Africano. ¿Cómo surgió la idea de hacer este festival? Pues ha sido una edición maravillosa, teniendo en cuenta que era la primera edición que celebrábamos en Córdoba, después de ocho años en Tarifa, pues siempre hay un poquito de miedo, Es casi, eh, es casi casi un volver. era casi un volver a empezar pero la ciudad de Córdoba ha reaccionado muy bien, extraordinariamente bien, el público ha acudido a la cita y una vez más hemos podido mostrar esos cines de África que aquí en España son tan poco conocidos. Eh, o sea que habéis notado, habéis notado el, el cambio de, de ubicación, pero aún así el público eh, ha respondido a la cita anual de, de, de vuestro festival, ¿no? sí absolutamente bueno hasta el punto de que hemos casi triplicado el número de espectadores con respecto a la al año anterior eh, y eso es un, un gran éxito ya digo teniendo en cuenta que era una primera edición cordobesa pues eh, sí sí sí yo creo y puedo afirmar que el público ha, ha reaccionado que el público ha respondido a la llamada y que bueno esperemos que esto vaya más porque el festival ...se a Córdoba para quedarse en Córdoba. Eh, para alguien que no sepa del cine africano... ...que no conozca a Ousmane Sembén y uno de estos grandes... Eh, ...¿qué aporta el cine africano? ¿Qué tiene el cine africano? Bueno, mira, nosotros eh, insistimos mucho sobre el hecho... ...de que el espectador, quisiéramos que el espectador español... ...se acercase a ver una película africana... Eh, ...no va con una mirada etnológica... ...sino con una mirada de espectador... Eh, ...con lo cual lo que pedimos... ...y lo que buscamos del espectador es español... ...es que cuando vaya a ver una película africana... ...lo que vaya a ver es cine... ...y ante todo cine... ...luego está claro que los cines de África... ...tienen sus tienen sus peculiaridades... ...tienen pues es un lenguaje diferente... ...son unos ritmos diferentes... ...es otra manera de contar diferente... ...pero en el fondo... En el fondo es solamente eso, es cine, es un lenguaje, eh, es una forma más de expresarse, eh, que en este caso, bueno, pues nosotros nos hemos, hemos decidido especializarnos en África, pero insistimos mucho en el hecho de que si queremos normalizar la imagen de África, tenemos que seguir insistiendo porque los españoles cuando vayan a ver una película africana vayan ante todo a ver cine. Y luego también, por supuesto, a conocer África a través de sus cines. Eh, sabemos que eso que tú dices es es difícil en cuanto por cuanto que el cine crea nuestra memoria y, y muchas de las ideas que tenemos de la comida, de la música, de películas legendarias, pues la, la han conformado el cine, ¿no? Así que yo creo que es una labor bastante... Eh, pues interesante La que hacéis vosotros Porque el cine crea memoria y crea conciencia Es eh, decir, la, la película senegalesa Ties y la ruandesa Y una ruandesa creo que han sido La ruandesa de um, Materi sí, Gris de Chibu, sí. sí, me puedes decir Son las que han quedado finalistas, ¿no? Bueno, han sido las dos películas Que han recogido mayor cantidad de premios La ruandesa Matian Grisa Y la senegalesa Franco-senegalesa Tei las dos son dos excelentes largometrajes de ficción eh, en el caso el caso de la película ruandesa es un, una película de baja de bajo coste pero que, que es un, un auténtico acto de valentía el haber conseguido uh, hacer esa película después de mm, por un joven sobre todo un joven que quiere ver una nueva Ruanda que quiere pensar hacia el futuro y que sobre todo no quiere no quiere Citar y hablar del pasado. Para cuándo podemos eh, esperar eh, de la de la Academia de Cine Española un, un un premio a un director o a alguien en este caso vosotros que os dedicáis a fomentar ese tipo de de, de cambio de bueno, visión de África es muy es tan difícil pues mira si os dais cuenta eh, cuando pensáis que el primer premio del Festival de Valladolid ha ido a una película marroquí y que apenas se ha hablado de ello, a pesar de, la, de ser este festival uno de los más importantes de España, esto nos hace ver, eh, nos hace pensar cuánto camino tenemos todavía por recorrer, tenemos todavía por delante. Bueno, hay que, hay algunos pequeños hitos en esta historia, como son por ejemplo el hecho de que Santiago Zanú, que es un hispano beninés, ...recogiese hace tres, tres, cuatro años... ...un Goya, por ejemplo... ...a la mejor película... Eh, ...con el truco del manco... ...bueno, eh, hay pasitos... ...se van dando pasitos... ...pero yo creo que aquí el problema... ...no son los cines de África... ...el problema es el gran imperio de Hollywood... Eh, ...contra el que no solamente África no puede... ...sino mm, otras muchas cinematografías... ...yo de todas formas... ...sí quisiera decir una cosa... Y es que las soluciones de los cines de África no hay que buscarla fuera de África, hay que buscarla en África, donde hay un mercado impresionante y que hay que trabajar también. Eh, también quería eh, quería que nos dijeras Aher, de de todos los países africanos para nuestros oyentes que nos escuchan aquí en La Voz de África, eh nos pudieras decir eh, cuál es el país que más produce cine, se habla de Nigeria, se habla de pero para con una persona como tú que dirige un festival, pues que nos pueda aclarar eh, Burkina Faso, Nigeria, Senegal, cuáles son los países donde más se produce, se hacen películas, y existe una tradición más eh, cinematográfica. Pues mira, tú has citado concretamente a Nigeria, que es el segundo, a veces el tercero ...productor, eh, mayor productor del mundo de, de vídeo... Eh, ...bueno, mmm, yo no me atrevería a decir que es cine... ...que hablamos de cine, pero sí es cierto... ...que es una potentísima industria del audiovisual... Eh, ...que está a la cabeza, de las, a, a la altura de un Bollywood de la India... ...luego, si dejamos uh, aparte Nigeria... ...los dos países que en estos momentos... ...están produciendo mayor cantidad de películas... ...son Sudáfrica y Marruecos... ...y los dos son unos países... ...son países donde existe una política... Um, ...una política pública de, de protección... ...y de defensa y de fomento del cine... ...esto es algo muy importante para el resto de... ...sería muy importante para el resto de los países africanos... ...porque eh, evidentemente se necesita un apoyo firme desde desde los gobiernos para fomentar las cinematografías solos los productores y los directores, sola la industria del cinema el cine no puede ir adelante, y este es el caso de Burkina Faso y de Senegal dos países que también has citado donde en su época hubo una gran apuesta desde el, desde el Estado por, por difundir y por apoyar a los cines y se hizo gran cine fueron dos grandes eh, países productores de cine. Ahora eh, se encuentran en crisis porque esta ayuda y este apoyo ha, ha disminuido. En ese sentido, quería saber, el, eh, con la crisis que existe actualmente, en, o que nos han contado que hay una crisis en, en España, eh, supongo que eh, las ayudas a este festival y algún otro parecido habrán disminuido, o ha habido por parte de del Ministerio de, de los Gobiernos de España ...alguna idea de coherente de mantener un un apoyo al cine africano... ...o también eh, tam, quería pero también saber si los países y si los estados africanos... ...que se benefician de su imagen a través del cine... ...os apoyan en algo, si las embajadas implican y demás. Mira, eh, sí, hemos tenido apoyo, hemos tenido apoyo del Instituto de Cinematografía... ...de, de la Agencia Española de Cooperación... Eh, ...pero sobre todo hemos tenido apoyo del Ayuntamiento de Córdoba... Eh, ...esto ha sido lo que de alguna manera ha salvado esta edición... ...a pesar de que hemos eh, sufrido un verdadero calvario... ...para poderla llevar a cabo y, y bueno, nos quedan, nos quedan por ahí... ...muchos flecos que tendremos que ir resolviendo a lo largo del año... ...pero yo creo que era muy importante el sobrevivir este año tan difícil... ...y lo hemos conseguido... Lo hemos conseguido también gracias a sponsors privados. Hemos tenido un gran apoyo por parte de la Turkish Airlines, de la Organización Internacional de la Francofonía. Hemos estado, hemos sido ayudados también por el Institut nice Français, en fin, eh, por Toyota. Eh, el trabajo es enorme. La Embajada de Sudáfrica y la, la National Film Video Foundation ha apoyado también al festival yo creo que hay mucho trabajo todavía por realizar, pero pero sí es cierto que, bueno, que lo importante era superar este bache tremendo, y aquí estamos lo hemos conseguido Pues oye, te felicitamos de aquí, desde La Voz de África desde, desde aquí de de nuestro programa de radio. Y nada, felicitarte para y decir a los oyentes que nos están escuchando que estamos hablando con Mane Cisneros, que es la directora del Festival de Cine Africano eh, anteriormente en Tarifa, ahora en Córdoba, y que podemos decir Festival de Cine Español porque no hay otro de semejantes dimensiones. Eh, Mane, de, bueno para ya concluir eh, esta entrevista, Eh, nos gustaría un poco pues también eh, eh, saber eh, los actores que van pasando por por el festival de cine ya en la novena edición algunos han han llegado en algún lugar algún no digo a Hollywood pero si alguno puede citarnos que haya que sea que pueda ser conocido por el público porque estamos hablando de un público normalmente que nuestros oyentes pues en, en, de África pues la gente conoce solamente los documentales de los animales de National Geographic y para que nos comentes un poco si hay alguno de los que han pasado por ese festival que seguramente hay alguno que después ha llegado a pues a niveles de muy importantes Por ejemplo, del actor que ha ganado el, el primer premio del de, de, de, de la mejor interpretación masculina, eh, Williams, que es eh, protagonizaba la película senegalesa Tey, que ha ganado también el primer premio. Bueno, mmm, eh, Williams es el caso de un actor que ha conseguido ser transnacional, que tiene un gran éxito en Estados Unidos y que que no, no ha dejado de mirar a África y de seguir queriendo trabajar con cineastas africanos. Yo yo creo que empieza a haber también una, una, un número importante de actores. Eh, conocemos muchísimos actores del mundo árabe, del mundo del Magreb, del norte de África, que son actores que ya empiezan a sonar sus caras eh, más allá de las propias fronteras de, de, del continente africano. Es, es mucho camino por recorrer también por ahí, de todas formas. Pues muy bien, Mane, felicitarte por, por, la, la, labor, la, labor, felicitarte por la labor que hacéis en, en, con el festival. Desearos suerte por esta novena edición para que el próximo año eh, tengamos otra edición. Es deciros que realmente habéis, habéis conseguido sobrevivir porque solo en época de crisis se ven quienes eh, trabajan y quienes no. Entonces, bueno, deciros que os deseamos un, pues que sigáis trabajando en el tema del cine y que cuando queráis estos micrófonos de La Voz de África están abiertos para vosotros y cuando estés por Madrid, pues no dudes en llamarnos para que te vengas directamente aquí a los estudios centrales y participes en alguna de nuestras tertulias. Muchísimas gracias a vosotros por toda esa enhorabuena, espero que nos veamos el, el, el año que viene y, y enhorabuena también a vosotros por esa radio tan fantástica que estáis sacando adelante. A vosotros, bueno. adiós